Bueno, pues vamos a compartirles un poco lo que trabajamos en la mesa、eh, sobre relaciones y diálogos intergeneracionales sobre la situación de la juventud. Pues, pues fuimos varios compañeros y compañeras. <coughs> Entre las organizaciones que estuvimos en la mesa e s o r g a n i z a c i o n e s de Tila, de San Xor Las Casas, Centro Tabasco y de Distrito Federal. Pues paso a dar l e lectura. pues... A este documento que alcanzamos a redactar y a englobar todo lo que platicamos ayer en la mesa. En el diagnóstico de problemáticas identificamos la violencia hacia entre jóvenes, la falta de apoyo hacia sus proyectos, el empleo en condiciones no dignas, el desempleo, la deserción escolar, la falta de acceso a educación de calidad y problemas de adicciones. En el ámbito comunitario, señalamos la extrema vigilancia familiar y comunitaria hacia las actitudes y actividades de las mujeres jóvenes, así como los casamientos o matrimonios forzados, y tanto en hombres como en mujeres, el limitado acceso a las tecnologías de información. En el ámbito rural y urbano, las y los jóvenes no tienen acceso a la tierra y a la vivienda digna. Lo que, aunado a las condiciones laborales sin seguridad social, impide la posibilidad de construir proyectos de vida. En el ámbito de las decisiones, se encuentran excluidos del debate público y hay una desconfianza generalizada hacia las capacidades organizativas y de participación de las y los jóvenes. Finalmente, cuando deciden organizarse o participar en colectivo, Organizaciones son discriminados, hostigados y criminalizados. Frente a estas problemáticas, elegimos enfocarnos en aquellas sobre las que ya estamos trabajando. Así analizamos nuestras estrategias en relación a la falta de apoyo hacia los proyectos de la juventud, las condiciones laborales no dignas de las y los jóvenes, el problema de adicción al alcohol. La violencia estructural hacia las y los jóvenes, la prohibición por parte del municipio hacia adolescentes que trabajan en espacios públicos, como es el caso de San Solas Casas, finalmente el hostigamiento hacia jóvenes defensores y defensoras de derechos humanos. Dentro del tipo de acciones que estamos implementando se encuentran, por ejemplo, procesos de formación con jóvenes y padres de familia. p r i n c i p a l m e n t e con talleres, para que conozcan sus derechos y se vuelvan conscientes de las problemáticas, promoviendo procesos de organización de jóvenes para exigir apoyos a sus proyectos, monitoreo ciudadano sobre proyectos y programas municipales, como e s a reciente aquí en la ciudad de San Xo de las Casas, el llamado limpieza social. De espacios públicos que afectan los derechos laborales de las y los jóvenes, diagnóstico de condiciones laborales de las y los jóvenes, acompañamiento psicológico y seguimiento a presos y perseguidos políticos, la mayoría de los cuales son jóvenes, e incorporando a las y los jóvenes a espacios de toma de decisiones. En el trabajo de nuestras estrategias, observamos como fortalezas la capacidad de diálogo, el conocimiento del territorio y sus problemáticas, el que reconocemos la importancia de las problemáticas de la juventud, aun cuando no trabajamos directamente con grupos de jóvenes. La relación establecida con organizaciones locales de derechos humanos, colectivo de jóvenes, Medios alternativos de comunicación, algunos padres de familia, maestros que acuerpan nuestras acciones permitiendo que parte de la comunidad se involucre en la búsqueda de soluciones. Sin embargo, reconocemos que nuestra relación, ya sea vía de diálogo o la exigencia, con autoridades educativas, de salud y judiciales, es nulo. Lo que impide tener impacto en las políticas públicas, perpetuando la carencia de programas que identifican a los jóvenes como sujetos de derechos. Por otro lado, hace falta trabajo con padres de familia, empleadores, maestros, sociedad en general y medios de comunicación convencionales que impactan en la estigmatización de la juventud. Entre otras debilidades, identificamos que hay un desconocimiento de las necesidades de las y los jóvenes, falta de apoyo de las familias y la comunidad hacia la juventud en promover relaciones de respeto y la falta de reconocimiento de la capacidad de las y los jóvenes. En las necesidades, reconocemos que hay que promover en los adultos el respeto y escucha a las y los jóvenes. De ese trabajo entre organizaciones sociales para fortalecernos en la experiencia, continuar con los procesos de formación a jóvenes y adultos, combatir en todos los niveles la impunidad y promover cooperativas productivas y de consumo autogestivas como opción de empleo para los jóvenes. A nivel institucional, Identificamos la necesidad de formación en diálogo democrático y derechos laborales. De manera relevante,、eh, la Mesa de Trabajo sobre Juventud quiere、eh, enfatizar seis puntos, que son los siguientes. Es necesario empezar a construir relaciones de respeto con las y los jóvenes, donde se les reconozca como sujetos de derechos. Individuos autónomos y con capacidad de decisión y autodeterminación sobre sus procesos de vida. Identificamos que, aun cuando hay condiciones estructurales, como la violencia intrafamiliar e institucional, que impiden las relaciones equitativas entre generaciones, es indispensable tener puentes. Uy, aquí ya. Tener puentes la brecha entre jóvenes y adultos. Canales de comunicación que permitan transmitir la cultura y los modos de vida que puedan garantizar la continuidad de nuestras comunidades y la construcción de lazos solidarios entre generaciones. Igual hacemos un llamado a la necesidad de incorporar a las y los jóvenes. A los espacios de toma de decisiones, ya sea desde públicos o privados, para comenzar a construir proyectos que verdaderamente les involucren con los, que se con los que se identifiquen. Concluimos que las problemáticas de la juventud son asuntos públicos, que nos competen a todos y que no pueden resolverse solo desde el trabajo con grupos de jóvenes. Ante estas situaciones de discriminación, criminalización y hostigamiento hacia las y los jóvenes, no podemos permanecer callados como sociedad civil. Finalmente, enfatizamos que el hostigamiento y la persecución de la que son objetos jóvenes defensores de derechos humanos. Hasta ahí nomás. Gracias. Va a agregar aquí mi compañero. Bueno, compañeros, lo poco que se hizo en este documento, lo que acaba de estudiar el compañero José, es una reflexión que tenemos nosotros como Consejo, como Frente Cívico y también como el Centro de Digna Ochoa. El compañero n a t a n i e l como han visto ustedes ahí enfrente de la puerta que está puesto su retrato, desgraciadamente nos sentimos mucho de veras orgullosos de él. Que no se encuentra junto con nosotros, no está con nosotros, pero sí está él siempre con nosotros. Desgraciadamente es un chavito que empezó con nosotros como consejo a ayudarnos a trabajar en todos los momentos que nos necesitamos. Era un chavo que desgraciadamente tenía como 14, 16 años cuando él empezó a andar con el consejo. Empezamos como resistencia, últimamente se decidió, se recibió como licenciado, como abogado. Pero no es abogado ni el licenciado tampoco, es un amigo, es un nene para nosotros. Nosotros no somos ya, estamos unos señores ya de edad que estamos para abajo, y ustedes, como jóvenes, están dando la muestra de cómo se trabaja, cómo es la comunicación de, de ustedes, a cuál es el ejemplo de ustedes, y cómo van a llegar a ser ustedes otro nuevo cambio, otro mundo nuevo. Y me siento muy orgulloso de veras de que estemos todos juntos aquí y aprender algo de ustedes, como estudiantes, como abogados, como defensores, como lo que son. Ahí tenemos enfrente todo lo que tenemos, lo que nos pasa a todos los vestidores y abogados de derechos humanos. Cómo les están haciendo una masacre tan definitivamente. Cómo los están hostigando, cómo los están golpeando. No nomás ustedes, señores, ni jóvenes, ni señores, ni edades de edad, ningún tipo. Ahí tenemos a nenes y nenas. Cómo las masacran, cómo las violan, cómo las golpean. ¿De dónde vienen? ¿Y cómo provienen? Yo me he dado cuenta muchas veces, a veces, cuando salimos de las pequeñas comunidades, cómo nos maltratan. Tenemos a j o v e n c i t o s que ya no pueden salir a un baile o a alguna punta aparte porque tienen ahí viene a alguien de la policía. Cuando no las chacan, las violan ellos mismos. Yo me he dado cuenta de muchas cosas. Nosotros somos de la costa y somos muy derechos para hablar y para decir las cosas. No tenemos ramas para no decirlo, ni tengo pelos en la lengua para no contarlo. Si、sí、les digo, señores y señoritas y jóvenes, esto que les está pagando y lo que poco que se, está, se estudió, nos salió de un pleito que tuvimos en la costa, de un enfrentamiento cuando ellos estaban en un, un día de la oración con el gobierno, cómo golpearon a jóvenes, a señores y a niñas. Cuando ese licenciado se s preocupó por lo que estaban golpeando a las, a las chavas, a los chavos, se vino inmediatamente a defender, a ver qué es lo que pasaba. Cómo los golpearon, cómo los agarraron y cómo trabajamos para poderlos sacar d o n d e estaba. Y todavía seguimos trabajando gracias a ustedes que nos están ayudando. b a s e por la gente internacional, tanto también como aquí en San Cristóbal, tanto como en la Ciudad de Améxico, como en el DF y de diferentes estados. Gracias también les agradezco todo por lo que han hecho por nosotros, por el Consejo. Y me siento orgulloso de veras de estar aquí con ustedes y darles lo poco que hemos trabajado nosotros y lo que hemos visto. ¿Cómo los hemos revolcado? ¿Y cómo hemos sufrido? ¿Cómo hemos dormido? Mal comidos. Pero aquí estamos en la lucha. En esta organización. Y gracias a ustedes que nos están apoyando. Eso era todo lo que les quería decir. gracias.